Y se escuchan los ruidos de fondo porque eh, hoy está hecha una convocatoria de la multisectorial contra los tarifazos. Para eso lo tenemos a Alberto Muñoz, quien es integrante de dicha multisectorial. Eh, Alberto, buenos días. Eh, hacer la, la convocatoria desde aquí, de los micrófonos de aire libre, para la jornada del día de hoy. Sí, muchas gracias, como siempre, siempre a su disposición, ¿no? Eh, sí, hoy a las 7 de la tarde vamos a estar en Córdoba y Corrientes, eh, nuevamente haciendo ruido, juntando firmas, y como en todo el país, porque esta es una jornada nacional que, que se impulsa de distintas organizaciones, entre ellas la Red Nacional de Multisectoriales, con el objetivo de que se paren los tarifazos, ¿no? se va a discutir en la Cámara de diputado de la Nación, un proyecto de congelamiento de tarifas y estamos en ese sentido muy comprometidos de que salga, de que se le ponga un límite a tarifas que son a todas luces ya no caras, sino impagables. ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, pero vale la pena remarcarlo. En nuestra provincia eh, el agua subió tres veces más que los salarios, la luz subió ocho veces más que los salarios y el gas subió casi 40 veces más que los salarios. Lo vamos a ver desgraciadamente de eh, no no, con, no congelarse las tarifas en, en el próximo invierno, ¿no? Entonces, eh, así como hemos visto en el verano facturas de jubilados de seis mil, siete mil pesos, eh, facturas de comercios de treinta mil, cuarenta mil pesos. Es decir, a todas luces algo absolutamente inafrontable tanto por el usuario común, por el comercio, como por la pinta. Alberto, eh, también eh, está convocado para el día de hoy una sesión en la Cámara de Diputados por eh, el tema justamente de tarifas. Eh, una de las iniciativas eh, que está presente por el bloque de opositores es eh, retrotraer el precio a eh, diciembre del año pasado. Van a seguir ustedes atentamente lo que... Eh, de pares de esta sesión? Indudablemente, desde ya va a haber una convocatoria frente al Congreso en Buenos Aires, también en distintas esquinas, en Córdoba, en Salta, eh, en todo el país, en todo el país va a haber eh, personas que van a estar alentando que se ponga freno a esto, que se ponga límite a esto, que es una una sustracción de los bolsillos de los trabajadores, ¿no? Es, es otra forma de bajar el costo del salario en dólares, que evidentemente era un objetivo que tenía el gobierno que va que va en contra de todos nosotros, ¿no? Es decir, cuando vos, cuando tu sueldo, ya seas trabajador activo o pasivo, el jubilado, le suben tanto los, eh, los, los servicios básicos de primera necesidad, de los cuales no podés prescindir, Porque estamos hablando de iluminar, no estamos hablando de poder tener los, los alimentos refrigerados, estamos hablando de tener refrigeración en la casa o de tener calefacción, estamos hablando de tener agua, de tener cloacas, de, de derechos básicos en el siglo XXI. Cuando vos tenés que invertir en estos servicios una proporción tan, tan exorbitante de tus ingresos, lo que termina pasando es que termina perdiendo calidad de vida, que termina perdiendo derechos y que en algunos casos eh, ya no podés llegar a fin de mes de ninguna manera, ¿no? que es lo que estamos viendo en los distintos barrios de la ciudad de Rosario. Entonces es muy importante que hoy estemos todos en la calle, que estemos todos demostrando de que esto no se puede más, de que yo le, los quiero convocar a todos aquellos que deben haberlo... Visto en su casa, porque la televisión puede decir cualquier cosa, pero la factura te pasa por abajo de la puerta, ¿viste? y cuando te llega, eh, hay una realidad que es incontrastable. Exacto. Así que bueno, entonces, eh, Alberto, reiterar la convocatoria, hoy 19 horas en calle Córdoba y Corrientes. Córdoba y Corrientes, hoy, y Corriente, hoy 19 horas, eh, casi por casualidad vamos a estar enfrente a uno de los emblemas de de esta situación que está pasando, ¿no? Es decir, eh, no es casualidad que los sectores que más se han beneficiado con estas políticas sean los financieros, los de las energías, los agronegocios, y los grandes perjudicados sean el ciudadano común, el jubilado, eh, el personal fuera de convenio, el trabajador que... Porque yo quiero decir, si, si al trabajador que tiene un sindicato Eh, le, le rebanaron una feta de sus ingresos con estos tarifazos, al que está fuera del convenio, al cuenta a ese le rebanaron dos fetas. Entonces, porque sus salarios crecieron mucho menos que los otros. Entonces, estamos en ese cuadro y creemos que es fundamental poner un manifiesto. Hoy van a estar los almaceneros, los panaderos, los carniceros, las asociaciones barriales los clubes las vecinales, es muy importante que estemos todos presentes Así será Alberto y te agradecemos eh, por este contacto No, muchísimas gracias a ustedes como siempre ¿eh? Hasta luego Alberto, que tengas buena jornada Pasaba Alberto Muñoz de la multisectorial contra los tarifazos y ya se empieza a percibir el ruido aquí en la ciudad de Rosario y hoy a las 19 esto va a magnificarse porque va a ser masivo el acompañamiento.